Y te encontraba con esta imagen y se encontraba hablando de Vázquez Fundamentalmente, sí. el tema de los clásicos Entre Olimpo y Estudiantes se vivía de una manera muy particular Pero el tema de perdurar Y que el espíritu del clásico Y que y no cambie No, pero además, ¿sabés dónde no cambia gallego el espíritu del clásico? Y donde, y donde no se altera en absoluto En esto que también marcás vos En el momento que le tocó al Quilmes la mala Y le tocó descender sí. Una de las cosas O oh, Amén del ascenso lo más importante para el hincha en aquel momento, sí. lo que quería era volver a jugar el clásico claro, contra Peñarol independientemente claro, del resultado. Claro, claro, claro, claro. Y ese espíritu de clásico es lo que no se alteró no. nunca no se en cambia, Mar del Plata y se, no va a cambiar. Cambia, porque, porque ya está él, el que vamos a hablar ahora, el señor que vamos a hablar ahora jugó muchos clásicos. Ahora es protagonista fundamental del clásico de Mar del Plata. Juega para Peñarol es el Flaco Leiva, con el que vamos a hablar en, en, en breves instantes y participó. quizás del último gran clásico, pero fabricado, pero clásico al fin, que fue Ferro Boca, aquel de Salvestrini, aquel de Cristian Aragona, que vos vas en BMW y yo voy a la cancha con la bandera, este o, o otros clásicos que se han hecho y que se han este, fabricado como en el comienzo de la Liga Nacional, como por ejemplo Ferro y Atenas, que eran, era un clásico Por la rivalidad deportiva, claro. pero no por lo que las hinchadas y por la, la vivencia ciudad, de la ciudad la región. podía generar. ¿Cómo te va, flaco? ¿Cómo andás? Buen día, Martín Leiva. Buen día, ¿cómo andás? Escucho re lejos. Sí, nosotros también. Es como que estás en Mar del Plata y nosotros en Buenos Aires, acá en Capital Federal. Sí, es verdad, pero se te escucho re lejos, en serio, parece que estás adentro Pero a vos te escucho lejos, a Matías no, Matías te escucho bien, a vos Fabián no. O sea, no querés escucharme. No, sí, sí, sí Prueba de sonido en vivo Ahí está, uno, hola, hola 1, 2, 3, probando micrófono de Fabián Pérez hablando con Martín Leiva ¿Cómo te va, Leiva? Todo bien, Fabián Voy a tratar de, de, de adivinar todo lo tuyo Pero bien, todo bien, ¿vos? Bien, pero no... ¿Ahí me escuchás mejor? Te voy a, te voy a tratar de entender este, vamos, este, al... Ya está es Qué raro, porque Micrófono están iguales los dos el enano este es bravo, te mata Ahora 1, 2, 3, probando bueno, es eh, que, no, eh, contame como a cómo, Matías cómo... Te, ¿Eh? te lo escucho excelente a vos te escucho re lejos, no importa dale, te a te... ver, espera un poquito vamos, ¿no? vale, dale, vení, Pérez. <risa> que hace Martín, ¿Cómo andás? ahí está ahí cambié todo, el micrófono, está. estoy en el micrófono de Matías ahora Ay, canticucho excelente. ¿verdad? Bueno, eh, contame cómo cómo fue anoche, cómo lo viviste, cómo fue el partido y, y después eh, te hacemos entrar en el debate que estábamos teniendo recién con, con, con Matías acerca de, de, de los clásicos. Pero contame el presente, contame cómo cómo fue anoche. Bien, este, la verdad que que bueno, pero estaba escuchando un poco de recién, este. Eh, pero bueno, fue como, como todo clásico Con mucha gente, mucha expectativa antes del partido Y, y en, el, en el medio, en el partido mismo también Y, y la verdad que, que bueno, es, es el clásico El clásico de la liga, viste Se vive a fútbol y, no, y como decía Matías, no cambió nada este, eh, Por lo menos de desde los, desde los años que lo conozco Y de los años que estoy acá en Mar del Plata La verdad que, bueno, estuvo... Estuvo lindo, es lindo jugarlo. Fue parejo, más allá del 88-74. Tuvieron ustedes un buen cuarto-cuarto, un buen, cuarto, cuarto, buen segundo-cuarto. Para Peñarol, pares cuarto. ¿Y para Kilme, pares los cuartos impares? Sí, sí, sí, fue parejo. este Más allá de cómo terminó el partido, también estuvimos muy erráticos en la línea de libre. derramos 20 libres. Eh, descendimos a lo que queríamos. Eh, lo que queríamos, obviamente. sabemos que los puntos pasan por el americano Bacle y, y bueno, por Junio Sequeira también, incluso bien, bien de la banca de, de Luquita Bildosa, este pero bueno nosotros siempre buscamos, tratamos de buscar excelencia, tratamos de, de, de, de seguir sumando eh, tuvimos un, un banco eh, nuestro banco que entró y anotaron muchos puntos, anotaron todos y eso también este Eh, ayuda a que se abra un poco más todo el partido también más allá de lo, claro. que, de lo que ramos. así que eh, nada hay que corregir hay que seguir corrigiendo cosas para ahora para, para para mañana miércoles es es un buen registro el de 74 puntos en contra para ustedes en su planificación en lo que ustedes buscan <risa> eh, en esta eh, lo nombras muchas veces que hablamos con vos Flaco en esta historia de querer encontrar la excelencia imagino que debe haber la excelencia en ataque y la excelencia en defensa y para ustedes es un buen registro el 74 en contra de anoche eh, lo lo importante es que ganamos obviamente lo que vos decís y lo que lo que lo que di, lo que digo todo el tiempo este nosotros tratamos de defender a menos de 70 puntos que podéis después el partido ya se abrió ellos ya jugaban ya en el último cuarto cambiaron más rápido la pelota porque necesitaban ir a buscar el partido incluso eh, incluso este, bueno se nos va un poco del de, de libreto barça con, con con 26 28 puntos pero ahí solo no, tampoco le iba a ganar entonces eh, hay que ver todo hay que, imitar, hay que ver también a mitad del vaso lleno este pero, pero por eso te digo hay que seguir corrigiendo cosas y defensivamente también Eh, y que, que cómo estuvo la cancha, cómo estuvo? Fue gente al, al al poli, este fue todo tranquilo, estuvo todo bien. Sí, sí, hubo mucha gente, este por ser lunes eh, y esperamos que mañana también vaya mucha gente también. Eh, no me interesa quien sea local o visitante, este que se quise igual, que la gente del pinelo también como siempre que va. y que los equipos también vayan este, es un lindo espectáculo y que, y que lo, lo, lo, lo puedan ver que lo puedan disfrutar este, eh, tranquilo con, con el folclore del, del básquet y nada más y eso, eso es lo único que pretendo y yo creo que mañana va a ir mucha gente también ¿y se juega pensando en el Super 8 flaco o no? y nosotros nos habíamos planteado que teníamos eran finales estas para clasificar el Super 8 porque no, no estábamos bien este eh, mañana tenemos otra final más allá de de, de, de lo del Super 8 nosotros queremos queremos ganar este eh, por, por el clásico y por todo pero yo creo que, que que bueno que vamos vamos por el buen camino recién este se nos incorporó el nuevo extranjero este, estamos todos completos también tratando de ponernos a punto todos este eh, así que seguir sumando ¿eh? también es preferible que las cosas hayan pasado a principio de temporada y no al final ¿viste? claro el, el tema de los libres flaco no solamente en tu caso sino en el, en, en colect en el caso colectivo vos decís erraron 20 tiraron para 35 y y invirtieron solamente 15 ya creo que en, en, en uno de los partidos creo que no sé si vos estabas lesionado o estabas volviendo Leo Gutiérrez se reclamaba a él mismo esta historia es más no sé si no fue en un clásico eh, no, no lo recuerdo eh, puntualmente si no fue en un clásico fue en un partido importante que hablamos con él eh, ¿Es dar mucha ventaja Errar 20 libres? Contémosle a la gente el, el, el significado Y por qué vos En el medio de tu análisis Decís En un momento Y sí, erramos muchos libres También Por más que ganamos No Lo que pasa es que eh, Mirá si Hicimos 85 puntos Y erramos 20 libres ¿A cuánto queríamos terminar? O sea <risa> También este También ganamos con eso yo, yo tengo algo de Sergio Que siempre me decía a mí Que nunca Que, que no necesitaba Mil libres para ganar Y dicho y hecho Este tuvimos la suerte de ganar cosas y sin necesidad de los libres pero este año este año tengo un porcentaje mejor de todos de todos los años no sé si, si lo siguen o lo ven pero son son momentos también por ahí este yo no le echo de acuerdo pero tuvimos una semana desde que terminó el último partido no entramos en el poli y entramos en el en el club que está muy la cancha pero son diferentes la eh, las referencias claro la referencia entonces este a veces eso también este pasa factura y ayer pasó factura por eso porque no es que no practicamos libre de hecho practicamos libre pero bueno esas son momentos son situaciones esperamos no ahorrar tanto eh, esperemos este eh, esperemos también que que si tenemos una noche así eh, errática es ganar igual como lo hicimos ayer pero ellos también este, buscaban eso que nosotros convertamos la línea y encima se nos empezó a cerrar se nos empezó a cerrar el aro jugaron muy fuerte como todo clásico así así como se tiene que jugar ¿Y cómo ves el resto de la, de los equipos de la competencia? ¿Cómo ves a Peñarol con respecto, por ejemplo, a Regatas, a Quinza, a, a los equipos de la zona norte, a Obras, que, que está puntero a la zona sur? Eh, la verdad que... Eh, yo trato... trato tratamos de buscar este, de pensar en nosotros, ¿viste? más allá de, ya no, no, ojalá que tengamos la suerte de enfrentarnos en el, en el super ocho, si, si, si, vamos para allá para Santiago, eh, eh, sé que marcaron muchas diferencias, vi, vi también los partidos este, tanto de regata como de quinza este nosotros eh, en lo que te digo de pensar nosotros porque digo eh, Estamos muy, todavía muy... Este, nos falta muchísimo para ser el equipo que, que, que queremos ser. Este, por eso es lo que te decía antes. Recién ahora estamos completos, eh, no solo entrenando, sino jugando. Eh, y qué razón no necesitamos bagaje para, para, para ir entendiéndonos todos, en, en qué momento y, y... Por más que algunos jugadores vengan del año pasado, pero... hay jugadores nuevos con el americano inclusive también este poniendo incorporarlo más en la, nuestras ofensivas y defensivamente eh, por eso te digo el hecho de pensar en nosotros es que que, que nos falta nos falta mucho para para hacer lo que de buscar la excelencia hacer lo que nosotros queremos queremos ser eh, pero bueno es la uno trabajo y hay que hay que construir eso. después este los partidos se van igualando obviamente siempre siempre es bueno eh, corregir situaciones ganando Eh, así que no, no fue menos ayer esperemos seguir así mañana miércoles también ¿Quedan eh, en, en la memoria del jugador una vez terminada la historia del partido quedan fotos, momentos algo puntual eh, algún recuerdo a, a corto plazo Eh, como registro en la memoria emocional de, de, de esta historia de jugar un clásico flaco o llega un momento que el nivel de concentración es muy profundo y, y el jugador logra aislarse de lo que ocurre fuera de la cancha no, no yo te, vos, este, vos hablás si después del partido o durante el partido no, no, después hace... del partido si después de partidos sí quedan todos pero no solo el clásico todos los partidos que te, te van quedando situaciones este para tratar de corregir si, si esa es tu pregunta eh uno le uno quedan le quedan flash fotos de de, de, de de cosas que podrías haber hecho o que tendrías que hacer más adelante o o todo, todo buscando soluciones incluso no solo en lo personal sino este el pos del equipo este, bueno por lo menos so, yo soy un poco así este, siempre me acuerdo eh, me, me termino acordando todo después por ahí a veces eh, algunos momentos cuesta cuesta dormirse entonces porque porque estás este todo el tiempo pensando en esto incluso el otro día y e inclusive mucho más en playoff. Y, y de las que tienen que ver sí. con el color, con el. Con, a ver. Con el folclore. Con el folclore, con alguna puteada, con alguna bandera, con alguna canción. El, el flaco es especialista con eso, por ejemplo. ¿De esas también no, quedan? Sí, te, yo te he hecho las sala con, con los chicos y te cada risa un poco después. Bueno, pero está bien también. Sí, sí de parte. No de parte. estás muy convencido. No, no, no, sí, sí, sí, pero bueno, de situaciones, de situaciones que pasan y que, que son chistosas las comentan después al otro día, más que sí, nada. Martín... Uno, uno no se puede llevar eso a casa, si sino... nah, no... No, se seguro, seguro, seguro. Yo decía en el, en el arranque del programa, y no solamente hoy, sino lo veníamos comentando ya hace un tiempito con, con Mati, que este año eh, se ve como que hay más aspirantes... a discutir el título que tiene Peñarol. El año pasado había quedado mano a mano Regata Peñarol, este, y este año hay más equipos, eh, digamos, importantes con, con, con buenos jugadores, con buenos extranjeros, como que se aglutinaron en 4 o 5 para, eh, para discutirle ese, esa, ese campeonato de Peñarol. Están ustedes. Este, sin Facundo, pero con un equipo eh, súper competitivo obras sanitarias que se armó muy bien eh, por ahí se mete Quilmes seguramente que está en la pelea, alguno más de la zona sur, siempre hay que tener cuidado con Argentinos de, de Junín la localidad de Gimnasia de Comodoro, y en la norte tenés a Regata y a Quimsa que están hoy por hoy un escalón arriba eh, del resto en su zona, y después tenés equipos que se van a ir armando seguramente a lo largo de la temporada, eh, y depende también mucho de los lesionados que tengan y de cómo lleguen, como San Martín de corriente que tiene un buen plantel o estudiante de Concordia que tiene una, una localidad también fuerte y es un equipo duro, ¿Cómo como ves vos el tema de de la pelea por el título como vos lo dijiste una liga muy competitiva este con varios equipos que se armaron para tratar de, de, de, de ganar el campeonato quiero o no porque uno uno, uno, ama, uno ama equipos uno arma equipos competitivos pero después este, es fácil sacarse la presión nosotros creo que Regatas es uno de los que se pone siempre presión porque hace, arma equipo para ser campeón y nosotros también somos esos equipos después lo demás y ya han pasado otros años este, hay clubes que dicen no, yo no estoy para salir campeón y se y, y armaron equipo para ser campeón ahora oh, se el equipo para ser campeón entonces hay que ser este conscientes y, y coherentes con lo que lo que lo que, lo que arman 15 eh, claro. también para salir campeón o sea hay eh, hay varios eh, que, que pusieron mucha énfasis en eso en, en, en buscar el primer puesto y tratar de de, de, de, de salir campeón que es? Es? hay que hacer hay que hacerse cargo eh, por eso no, nosotros nos hacemos cargo del primer momento de, de que nos contratan y de que seguimos en este club, nada más eh, la veas muy competitiva sí este lo que pasa es que bueno falta mucho todavía también para para para para para, que esto, para, para los play -offs. sí claro eh, pero era, una buena medida era, va era, a ser la, al la, super ocho eh, seguramente sí obviamente ahí van a estar los cuatro mejores supuestamente también y, y, y ¿qué la ganado este el año pasado en la zona norte por ejemplo ahí ya hay diferencia regatas eh, lideraba Con, con bastante amplitud y ahora está 15 arriba entonces este quince arriba estamos hablando que con dos equipos que tienen un récord excelente sí, muy, bueno, muy eh, bueno y lo mismo y bueno el azul está muy peleada más allá desde de, de, de, de, del poli digo vos hablaste de Argentina Junín que tiene fuerte localidad es verdad y hay varios equipos que pueden ganar a cualquiera y, y ha pasado es, excepto obviamente los de abajo eh, que bueno que arman eh, otros equipos para otras cosas nada más, seguro, flaco bueno nada queríamos estar después de después del clásico de ayer en la previa de lo que va a ser mañana la la vuelta del clásico siempre en el polideportivo televisión de Thais Sports ningún lesionado todo en orden ¿no? Sí, todo excelente ah, ¿Eh? no sé, vamos a ver a la tarde pero creo que creo que no bueno, todo bien. Y, y te está escuchando en España y te manda un saludo grande tu amigo Facundo Campaso no no lo conozco no registro a Fernando Campacho ah no sé acá me pone acá me pone decir al flaco que no casetee más aquí lo tenés como sí, sí, Campacho pobre, ¿viste sí. que ahora le dice Campacho ¿cómo, ¿cómo es? Campacho en España le dicen claro. ahí va Campacho con la pelota y saca un conejo de la chistera Pablo mira lo que ha hecho Campacho y ahí va el tipo y juega ¿no? se este... sí, si anda mal el tobillo que se recupere pronto se y, y no lo no no dejan hablar por eso hablando de tobillo ¿y el tuyo cómo está? claro Estoy bien, me, me me molesta este, pero bueno, qué va a hacer ayer juez este con, con mucha con mucho contradictorio, que está todo para tratar de ¿Qué tobillo de es? El no de derecho o el izquierdo. El derecho. Y el la derecho. rodilla había sido la derecha. Me parece que la derecha no no va, pero encima, la las dos parte, veces la es... dos veces no es, es porque se me cae uno encima también. ¿eh? Entra, sea, pues entrá haciendo saltito ojo. con la izquierda, qué sé yo. No Metele una, si una sabes, cava a, me ver vas, a ver ¿sabas? si no sé la verdad que no sé pero bueno son son momentos que hay que vivir y sí, la verdad seguro. que eh, en este, jugué poco partidos y en este, en este en poco poca liga que, que estos tres meses que estamos jugando no la verdad que no no no, no, no todavía no estoy al 100% por ciento no, son situaciones y hay que hay que acostumbrarse a eso también no cómo le seguro eso, Claro, será que hacer hace a full y estoy con eso, nada más. Te mandamos un saludo, de decir a, Martín. decirle a Facundo, si no nos está escuchando, que decirle a dónde va, si ya el rebote lo tenía grandote, cómo se va, va, va a meterse en gente de grande, si ya lo sabe. Es que... Eh, ¿Cómo seleccionó, eh, se acuerda? ¿Lo vieron cómo seleccionó? Sí, sí, sí. Es su esencia. Sí. Mirá, me pone... Sí, decir el narigón. <risa> <risa> Qué nana, corta ese, eh. No, es te está escuchando. Lo tenemos mucho acá y lo tenemos acá en el, en el WhatsApp y, y la verdad que, que, que le mandamos fotos de los asados y él también está en eso. voy a, se, voy a ¿Tú seguir tú con lo, escuchá, voy a seguir con lo que te está diciendo decir yo le pongo te, está ley al aire sí ya sé me pone estoy escuchando porque estamos hablando porque le queremos le queremos hacer una nota y por un reglamento que tiene el Real Madrid nos permite al jugador lesionado este por ahí hacer una una nota no entonces Eh, bueno nada no podemos sacarlo al aire hasta que no esté bien entonces seguimos comunicado y me dice sí estoy escuchándolo decirle narigón ja, ja, ja que no casete cogote lo quiero mucho lo extraño mira todo lo que te pone viste te tira te tira los padres y después te pone extraño sí lo quiero mucho extraño cogote bueno flaco nada te mando un abrazo enorme te mandamos un abrazo enorme y nos vemos mañana miércoles dios mediante Bueno, dale, nos vemos mañana, Fabián. Chao, Mati, abrazo, saludos. Chao, flaco, flaco, nos vemos. Flaco, Martín Leiva. Martín Leiva. Un poquito de todo, ¿no? De clásico de la liga, este, del Super 8 que se viene, que va a ser un torneo bárbaro seguramente.